Caro, sí. est estás como Presidenta de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano y queríamos consultar bueno, de qué manera recepcionaron los anuncios que hizo ayer el Gobierno Nacional y sobre todo, y es lo primero que te pregunto, qué información concreta tienen respecto de cuál podría ser el impacto para la Pampa eh, Bueno, en Así como resumiendo un poco, ayer, bueno, en el día de ayer, pues, obviamente se hizo, eh, se hizo público eh, este nuevo decreto que la el Gobierno Nacional, que lo que implica este decreto justamente eh, para nosotros, para la actividad teatral, es eh, modificar la ley 24.800, que es la ley nacional del teatro, que es bueno, justamente una ley que tiene casi 30 años, y que se creó en el 1997 con la idea justamente de que sea un teatro de construir, un teatro federal, un teatro que llegue a todos lados, eh, un teatro para justamente para, para su público, ¿no? Y para que los espectáculos eh, sean espectáculos de calidad, que, sean, eh, que, sean, eh, que la cultura pueda llegar a todos lados. Y bueno, justamente con este decreto lo que se está haciendo es... Eh, La ley 24.800 que crea el INT lo que hace es eh, que sea es un ente, un organismo que sea autárquico. Y este decreto justamente lo que hace es perder la autarquía y que sea pase a ser un, un organismo de la Secretaría de Cultura. Lo cual, obviamente, para nosotros, nosotras, para como comunidad teatral, eh, nada, nos hace pensar en que está peligro justamente nuestro arte y cómo el arte eh, está visto eh, y, y el Estado cómo, cómo interviene es justamente en la ejecución de nuestro de nuestra tarea de nuestra labor uh -huh. ¿Y, y, y qué es eh, cómo, cómo crees que sigue esta historia eh... <risa> la verdad eh, anoche tuvimos una reunión con teatristas de todo, de toda la Argentina de 240 personas participamos en esa reunión la cual justamente eh, lo que tratamos de, de hacer es crear acciones Eh, acciones federales, porque también nos, es, un, es algo que, que dentro de los, de los teatristas estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, ¿no? de manera federal, de manera eh, de, en donde se puedan oír todas las voces, entonces un poco la idea es esa, crear acciones que se puedan replicar en toda la Argentina y que, y que lleguen justamente eh, poder trabajar, cada provincia pueda trabajar con su comunidad y a partir de ahí, bueno, crear esto como para poder hacer frente a, a este a este nuevo decreto que, que pone en peligro nuestra actividad de manera, nuestra actividad que, que es nuestro trabajo, no, uh -huh. no es algo que uno hace también, también me parece que eso es importante ponernos en términos de trabajo. Hay un montón de personas que trabajamos a partir de, de, de esta ley, de esta eh, de, de este instituto justamente que nos permite crear nuestras, crear nuestras producciones, que nos permite tratarnos, que nos da trabajo, y que bueno, eh, que esta descentralización que se está creando a partir de este decreto justamente no, nos pone en alerta, nos no, nos pone, nos preocupa, obviamente, y, y bueno, estamos en la lucha una vez más. Caro, eh, ¿cómo andás? Armando Lagarejo. Hola Armando, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, te consulto para más que nada para eh, por ahí que todo el, el, el resto de la gente que está, digamos que no está en el ambiente del teatro o en lo teatral, Que, que, que tengo una idea de, de qué forma de qué forma concreta el, el Instituto Nacional del Teatro este, tenía eh, intervención en La Pampa, beneficiaba digamos a, a La Pampa eh, y a los grupos de teatro eh, si nos podés contar un poco sobre eso para que la gente lo, lo entienda ¿no? Sí, la ley 24.800 que es la ley Nacional del Teatro, lo que hace es crear el Instituto Nacional del Teatro El Instituto Nacional del Teatro funciona de manera federal teniendo un representante en cada una de sus provincias. Este representante en sí es quien se encarga justamente de, eh, de eh, distribuir o sea, y de tomar decisiones, toma decisiones en torno a, los, a, a todo lo que es la actividad teatral. Entonces, por ejemplo, eh, se arman funciones, se arman planes de funciones que eh, haya un... un Un recorrido de, como si fuese un recorrido de, no me sale la palabra que quiero decir en realidad, eh, un plan de que la, vos tenés una obra y esa obra se mueve en diferentes lugares de tu provincia, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, el Instituto Nacional del Teatro lo que hacía era financiar, en cierta forma... Es eso entonces vos teníamos nosotros dos tenemos una obra y a partir de un plan del Instituto Nacional del Teatro nos permite que esta obra nuestra llegue por ejemplo tanto en Santa Rosa como puede ser en eh, distintas localidades diferentes localidades sí porque en realidad el objetivo principal del DNT justamente es que el teatro pueda eh, es lograr la democratización de la, de la cultura y del justamente del arte teatral Entonces, eh, las, las, los representantes de cada provincia Podían tomar decisiones en torno a estos planes, ¿no? Ahora, sí, sí. al borrar la estructura del INT Con estas representaciones en cada provincia eh, y, y la federalidad que tiene que tiene en sí la ley 24.800 Porque también hay un presupuesto Ese presupuesto también, que es importante es El presupuesto que tiene el INT Es de lo que se recauda de, los, de la lotería ¿Sí? Eh, gran porcentaje de eso es, va al I.N.T. y ese presupuesto se eh, re, re, restribuye en cada, en cada provincia de manera igual. Uh -huh, sí, tiene la realmente la ley, la ley nacional del teatro es una ley referente en torno en torno a lo que es la comunidad, en torno a lo que es la autarquía, es en torno a lo que es eh, la, la distribución de los recursos también. O sea, cuando la ley se construyó, la ley se, se aprobó en el 1997, fue un momento de, muy importante, de mucho quiebre, eh, no solamente a nivel teatral, sino a nivel cultural. Eh, de hecho, el Instituto Nacional de la Música se, se basa mucho en, el, en, en la ley en, la, en el Instituto Nacional del Teatro, porque realmente ha sido, fue una ley, una ley modelo desde, desde su momento y hasta hoy día. Por eso creo que también... Eh, se quiere ir contra esto no porque habla de la, la ley nacional del teatro habla justamente de, de la comunidad no habla de, de que uno de que de, de poder estar eh, de que uno no se salva solo de que uno trabaja con otros no y creo que este go gobierno que justamente lo que intenta es eh, llevar todo hacia lo individual hacia hacia otros hacia otros lugares y creo que está que esto estos esta tipo tipo de organización le molesta no Caro, y te pregunto, recién decías que anoche se juntaron y, y estarán conversando el tema. Eh, en el inicio del gobierno, más precisamente en el verano anterior, hubo una movida de los trabajadores del arte y la cultura que fue muy notable, visible en las calles. Eso parece haber ido apagándose de alguna manera, o por lo menos no hubo más asambleas de distintos sectores como había. ¿Cómo describirías en ese sentido que está el ánimo de quienes son afectados directos y directas por estas medidas. ¿Hay una, un ánimo de resistencia en los términos de hacerse visibles en la calle o estamos en otro estadio? Y sí, la verdad que es que sí, o sea, y más, o sea, si estamos hablando esto de enero del 2024, o sea, hace un año y medio atrás, en los cuales realmente esas, esas asambleas fueron bastante... Y me parece que eso también fue el punto de inicio de todo, ¿no? Porque en ese momento, con los, tanto con los compañeros y las compañeras de la, de la, no solamente del teatro, sino de la cultura, nos, nos reuníamos por la ley de bases, ¿no? Una ley que, de, que medio año después terminó saliendo y que estas son las consecuencias también de eso, ¿no? Porque se quiere modificar por decreto una ley. Y eso es, es, es a partir del, del visto bueno que, es el, que le dieron el legislativo, los, los, sí, los legisladores a la ley de bases. O sea, esa es la consecuencia. Y creo que también esa, eso es un poco el, el agotamiento que también se, se, se empieza a generar, que eso es lo que pasó con, con esa asamblea que fue muy multitudinaria en un momento, pero bueno, a, a medida que fue pasando el tiempo, también eh, se, va, se va agotando, los, los compañeros y las compañeras se, nos, nos vamos agotando y, y bueno, y ante eso no... no no hay mucho que... o sea, lo, lo único que podemos hacer es incentivar a que a la participación, a que nos juntemos a que a que hagamos catarsis a que intentemos ver de qué manera podemos eh, organizarnos que es la única forma también que tenemos eh, realmente es muy triste es muy triste pensar que que no podemos hacer nada ¿no? entonces por ahí eso el, el, el convocar a, a no solamente y no solamente a, los, a, a quienes... Esta ley, ayer un poco se hablaba en esa reunión No no solamente afecta a las, a las personas que, que hacemos teatro ¿no? Sino Desde afecta ya. también al público principalmente claro, claro. ¿sí? Entonces también invitar a la, a, la, a la comunidad que también se se interese Que participe, que si en, en algún momento seguramente vamos a empezar a, a replicar algunas placas que también como que acompañen eso Porque en realidad el, el, per, el per, principal perjudicado es la comunidad Eh, son los espectadores es el pensar que hay cosas que que hay obras que quizás ves que vas a tener que eh, pagar una entrada muchísimo más cara o que o sea o que vas a dejar de, no vas a poder ver más porque tampoco los compañeros y compañeras no van a tener de dónde sacar dinero para poder representar sus obras o sea realmente es muy es una situación muy compleja y muy entristecedora también para nosotros Caro, más vale que gracias y si querés agregar algo más te, te escuchamos. No, solamente eso, como como incentivar ahí a la participación de, de las, seguramente en estos días nos estaremos reuniendo eh, entre los entre los los y las teatristas para para ver cómo, cómo seguimos y bueno y, y si en caso de eso hay una hay un llamado para la comunidad que nos que nos apoye también viste porque porque es eso la cultura es importante es quienes somos. Es como siempre decimos que nos hacemos teatro. El teatro muestra quiénes somos eh, y es y es hermoso eso y es y es vernos y perder y perder un poquito de eso y, y es, es es como me parece que vale la pena un poquito de, de, de tiempo de, de dedicarle un poquito de tiempo y un poquito de, de lucha. Abrazo. Gracias a ustedes. Caro Vergara es la presidenta de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, la ATTP.